Hola a todos, arrancamos este espacio justo después de esa presentación que nos hacía nuestro director, Juan Cabezas. Saludos, pues sí, vamos a comentar ahora un par de temas que, bueno, han generado bastante conversación y que hemos recogido de alama.com. Es importante señalar, como se indica en la web, que esta información se ha elaborado con la aportación de los comentarios enviados por varios usuarios a nuestra redacción. Así que, de algún modo, recogemos ese sentir. Exacto, nos hacemos eco. Y el primer gran tema que vamos a tratar es algo que se nota mucho aquí, en la localidad, la percepción que tiene la gente sobre la Feria de Septiembre en Alama. Lo que nos llega, vamos, es una sensación bastante clara de devaluación, casi como de vacío. Sí, sí, esa es la palabra que usan algunos, vacío. ¿Y eso qué significa en realidad? ¿Qué echan falta a la gente? Pues mira, eh, tradicionalmente las ferias son mucho más que solo fiesta, ¿no? Son un punto de encuentro para todos, jóvenes, mayores, un escaparate de lo local y también un motor económico. Y cuando la gente habla de vacío, pues apunta a que esa esencia, digamos, está perdiendo un poco en Alama. Hay como una desconexión, ¿sabes?, entre lo que se espera de una feria y lo que se está ofreciendo. Ya, y esa desconexión, según detallan en los comentarios, parece que empieza por la organización misma. Hay críticas, bueno, bastante directas, ¿eh?, sobre lo que ven como falta de planificación, de, de ponerle empeño real. Sí, como de ir un poco a cumplir el expediente. Eso. Se habla de improvisación, de actos que no pegan mucho unos con otros, una programación que parece hecha a trozos. La frase que lo resume, y que es fuerte, es esa. Se cumple el trámite, pero sin alma. Sin alma. Es una expresión potente, sí. Y entonces, ¿qué le falta a esa alma? ¿Qué echan de menos, concretamente? Pues una de las cosas que más señalan es la oferta de ocio. La crítica principal es que está demasiado centrada, casi solo, en el consumo de alcohol. Y esto, claro, afecta sobre todo a los más jóvenes. Claro. Porque si no hay muchas otras alternativas pensadas para ellos, pues la opción que parece quedar, la que mencionan, es el famoso botellódromo. Y eso preocupa. Hombre, claro que preocupa. Porque más que una solución, parece que normaliza un poco el consumo de alcohol muy pronto, ¿no? Como si fuera la única diversión para los adolescentes. Se echan falta, dicen, pues, no sé, actividades más sanas, creativas, deporte, alternativas, de verdad. Exacto. Y esa falta de visión, si seguimos lo que dicen los comentarios, se ve también en lo que respecta a los niños y las familias se quejan de que hay pocas atracciones infantiles, los cacharricos de toda la vida. Sí, y las que hay pues a menudo tienen precios que las familias ven, bueno, elevados. Claro, ahí entra otro factor. Sí, porque los feriantes también tienen sus costes, eh, las tasas para instalarse, la luz, todo eso es caro para ellos y claro, al final repercute en el precio que pagamos todos. Ya, y convierte algo que debería ser ilusión pura para un niño en algo casi de lujo para muchas familias. Complica el disfrute. Es un síntoma sí, de que algo no encaja bien en todo El sistema de la feria. Y frente a todo esto, críticas a la organización, a la oferta, a los precios, a veces sale el argumento de que la gente no participa. Sí, ese argumento siempre sale. Pero los comentarios que hemos leído lo rechazan, ¿eh? Dicen que es una excusa un poco fácil. La lógica que aplican es: la gente participa si la oferta es buena, si es atractiva, si se comunica bien. Claro. Si lo que se ofrece se percibe como pobre o siempre lo mismo o poco interesante, pues es normal que la gente vaya menos. La responsabilidad, insisten, es de quien organiza. Organiza. Estoy totalmente de acuerdo con esa visión. Además, que no es solo la fiesta. Las fiestas locales son... Son un reflejo de cómo es un pueblo, ¿no? De su vitalidad. Y también podrían ser un reclama turístico. Si dejas que la feria se apague, pues estás perdiendo una oportunidad de oro para proyectar una buena imagen, para atraer gente, para mover la economía local. Exacto. Un potencial que se queda ahí, sin aprovechar. Entonces, ¿qué pide la gente? ¿Qué soluciones se apuntan en esos comentarios? Pues el sentir general es una llamada a, a repensar el modelo, a recuperar un sentido más amplio para la feria, que sea diversa para todas las edades, intergeneracional, como decíamos, y con más peso cultural. ¿Y eso cómo se hace? Pues sugieren cosas concretas, diseñar alternativas de verdad para jóvenes y niños, buscar maneras de apoyar a los feriantes para que los precios sean más bajos, cuidar las tradiciones que valen la pena, pero también, ojo, innovar, abrirse a otras formas de ocio más actuales. O sea, organización activa, no echar balones fuera. Justo eso, proactividad, no culpabilizar a la gente por no ir. Y a todo esto se suma otra preocupación, que no es pequeña, la seguridad. Ah, sí, mencionan un incidente concreto, ¿verdad? Una pelea o algo así y de madrugada justo al empezar la feria de septiembre. Eso es. Y aunque parece que no fue grave, la sensación que quedó fue de bueno, de falta de vigilancia o de que se tardó en responder. Y eso se ve no como algo aislado, sino como un síntoma más de esa posible dejadez general, ¿no? De falta de previsión. Claro. La seguridad es básica para que la gente esté a gusto. Desde luego. Y fíjate, todo este clima de insatisfacción con la feria de septiembre hace que vuelva a salir un debate que es, bueno, es histórico aquí en Anama. El de si tiene sentido mantener dos ferias al año. La de junio Y la de septiembre. Ah, el eterno debate. Sí, se recuerda y lo dicen los comentarios: una votación que hubo hace ya muchos años, eh, en los inicios de la democracia, y en esa consulta ganó mantener las dos ferias. Pero. Pero. Pues se apunta que quizás en esa votación pesaron mucho los intereses de la hostelería de aquel momento. Claro. Es que ese es un punto importante. La alama de hace 40 o 50 años, pues no tiene nada que ver con la de ahora. Ha cambiado la gente, la economía, cómo nos movemos, las alternativas de. De ocio que hay todo el año, internet, todo es distinto. Radicalmente distinto. Por eso la pregunta que está ahí y que recogen los comentarios es ¿tiene sentido hoy dispersar esfuerzos, dinero, en mantener dos ferias que según esta gente acaban siendo un poco mediocres? En lugar de concentrar todo en una única feria, pero que sea potente, con identidad, con calidad. Exacto. ¿Una buena o dos regulares? Es un planteamiento lógico, la verdad. Sobre todo si piensas en el origen de cada una. La de junio, que es la más antigua, venía de las ferias de ganado, algo súper importante antes, pero ahora, bueno. Ya no tanto, claro. Y la de septiembre surgió más tarde, ligada al fin de las cosechas, cuando la gente del campo tenía más dinero y tiempo libre. Y además, como dicen bien en los comentarios, es que julio y agosto ya están llenísimos de fiestas en todos los pueblos de alrededor. Saturado, sí. Quizás septiembre era un respiro, pero ¿a qué coste si la feria no convence? Parece que lo que piden estos comentarios es eso, una reflexión seria, tranquila y sin pensar solo en intereses de unos pocos. Un análisis honesto de qué modelo de feria le viene mejor a la Lama de ahora, del siglo XXI. Mirar al futuro, no solo al pasado. Y bueno, como siempre, quien quiera leer más sobre esto, los detalles y los comentarios están en alama.com. Muy bien. Y bueno, hasta aquí llegamos por ahora. Nosotros seguimos ya trabajando en la próxima información, siempre con Juan Cabezas en el control técnico, que nos acompañó en la entrada y ahora nos despide con la sintonía. Hasta pronto.